Ahí les va la verdadera historia, la real, la neta del rey Sidas. Este era un carnal que vivía en la más picuda de las 700 colonias que hay en el defectuoso. Vivía en lomas, en lo más grueso de la merced. Era un vato feo como la fealdad. Flaco, prieto, chaparro, chimuelo, patas huesudas, papada, caspa y piorrea. Además era pelón. Igual que ustedes, esquincles, se sentaba en las banquetas a lanzarle el can a echaba pasada por la calle. ¡Se les aventaba gacho! A ver, mi reina, mamacita, mire usted lo que le traigo, mire. ¡Llévelo! ¡Llévelo! Sin compromiso le hago su por supuesto. Si no le gusta, se lo repito y le doy pilón. ¡Ire, iré! ¿eh? Pero fondo pues, lo trataban como si fuera plátano podrido. Nadie lo pelaba. Desesperado un día se fue allí juntito al mercado de Sonora. Con una ñora que ahí la conocían como la pitonisa, escoincles. Y esto no es albur, eh. Así se dice, niños, pitonisa. Pero pues para qué les digo si para dentro de un rato ya se les va a olvidar. Total. que Ella vendía toda clase de remedios para las enfermedades, ¿no? El famoso aflojanil, para el estreñido. El saconil, para el cacarizo. Y el damenal, botas para los ojos. Total, que le vendió un pájaro chupamirto de su palamor. Le dijo cómo lo hiciera. Y ahora, A partir de ese día, toda su vida cambió. Las tortitas le aventaban las intermitentes. Y a veces le trajo las luces altas, los faros de niebla me caí. Todas querían con él. Y el feliz... ¡Brau, brau, brau, brau, brau! Con quien le pusiera entusiasmo, chamacos, Con quien se le pusiera enfrente... Adelana le fue bien porque se puso a administrar a unos profesionistas de ahí de la soledad. Y es por eso que todos le empezaron a decir el rey sidas, y cómo no, si a cualquier cosa que agarraban le pegaban lo mismo, esa fue su desgracia, porque en cuanto corrió el chisme por todo el Viste historia del rey Sidas. no no Rey Midas, como ustedes dicen, porque eso nada más se presta al bur, que similas esto y si no... Antenas de conejos y le fue mal en la repartición. Bueno, chamacos apestosos, yo ya acabé, Lárgense a partir el pastel y embarrar la que latina se portan mal para que valoren, para que valoren sus papás cuando se porten bien. Oígame usted, ¿qué desvergüenza! vergüenza. ¿Cómo se le ocurre contarle eso a los niños? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo ya te lo había dicho antes! No, no, amor, perdón, perdón, No, perdón, perdón, perdón. Usted no se meta, señor. Es no es tortillería para que todo el mundo hable, ¿no? Eso es plática de hombres, okay. o O odio. digo, digo, nada más para saber con quién trato, con quién me entiendo. A ver, a ver, ¿quién lleva los pantalones de aquí? Desde luego que yo. Ah, bueno, entonces dígale que se vaya. Vete a la cocina. No se ha mandado con los niños, hombre. ¡Oh, sí, yo nada más quiero que se cuiden, hombre! ¿O a poco usted no... Bueno, eso es cosa que... No, Señor, mire... A poco, no, no gusta a ustedes? Ahí están los niños, Siempre, pero a poco, no te gusta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, coming